La Glorieta con Rosmaría Alonso, pues lo hemos estado comentando a lo largo del programa La Glorieta con este sonido. Se dejó en Elche este pasado fin de semana una imagen sin precedentes. Hubo desfile, además magnífico desfile, de moros y cristianos con la mitad de las comparsas ilicitanas, pero también con otras comparsas invitadas. Con motivo de la asamblea anual de la UNDEF que se ha celebrado este año en Elche. Para hacer una valoración de este evento, contamos con el presidente de Moros y Cristianos de Elche, Julián Fernández. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. No, no te tenía、eh, cogida el, esta t e l e l l a m a d a Bien, Julián, pues hemos dicho que ha habido. Que ha habido una imagen sin precedentes este fin de semana porque ha habido desfile de moros y cristianos con numerosas bandas de música, además en tiempo de, de cuaresma, por el centro de la ciudad. ¿Qué balance realiza de, de lo que se、sí、ha vivido este fin de semana y qué ha supuesto para Elche traer a 50 bueno, entes f e s t e r a s de todo el país invitadas a esta asamblea anual? Bueno,、eh, digamos que en esos lugares.、Eh. Opinión muy personal, pero a la vista de los comentarios que estamos recibiendo, una a l t a d e n t e satisfechos de todo el fin de semana. Realmente la p r o g r a m a c i ó n se inició el viernes por la tarde y se realizó ayer a mediodía. Y sí que es cierto que el Pasea Calle, como tú bien acabas de comentar, fue un espectáculo único. Posiblemente no creo que se repita en otro momento, p e r o claro, no es fácil coincidir en un mes de febrero. Que participen todas las comparsas de Elche、eh, con el traje oficial y las poblaciones invitadas también todas con sus inventarias y sus trajes f e s t e r o s Creo que fue un pasacalles muy bonito.、Eh, la verdad, que aunque la gente de Funa decía que ha o i d o se hizo corto, pero fue un espectáculo de, de puesta de escena, seis bandas de música y sobre todo muchísima gente viendo el pasacalles. Por lo tanto, o estamos muy contentos. Tanto de la participación como de las personas que venían a ver el p a s a y e Estamos al capítulo de los d o s ¿Y qué repercusión puede tener el que se haya celebrado con éxito esta asamblea anual con 50 delegaciones españolas en el Che? Bueno, yo creo que en este lugar,、eh, para e l c h e en particular, ha sido un honor que nos t e n e a n esa responsabilidad. Hacer una asamblea nacional donde、eh, la UNESCO a c o m p a ñ a actualmente 75 poblaciones testeras. y que haya t e n a d o más del 50% aquí representada en estos tres días, de momento ya es un espaldarazo muy importante a la UNED y a los m o l o s de d i c n o s de Eche. Y yo creo que para esta ciudad ha sido tener una, una actividad que yo creo que ha generado, pues, un lugar, una, una inversión económica muy importante para la ciudad, porque todas estas personas que han estado aquí, e n t r alojamiento, restauración y gastos, yo creo que ha, han hecho un consumo muy importante que económicamente la ciudad ha reconocido pero también es una una forma de visualizar nuestra ciudad para que la gente conozca cada día más el c h e c o n o z cada c a día más los m o n o s y cristianos y por supuesto invitarlos a que v o d e b n acudir a aquí para poder verlos no solamente de m o n o s y cristianos sino también el c h e su, su patrimonio cultural su patrimonio arquitectónico y de alguna forma Que Elche hacía a un escaparate para toda la ciudadanía. Julián, ¿te, podrí, ¿te puedes atrever a decirme cuál fue la opinión generalizada que sobre Elche se llevaron estas 50 delegaciones españolas? Pues no quisiera pecarme de m o l e s t o la verdad es que、eh, todos encantados y, y de hecho me decían: ¿Podría repetir a l o que viene otra vez? Y dije: yo, No, no, va a ser que no, que esas t cosas una vez ya ya bastante. Eh, trabajo y, y, y, y no conviene repetir las cosas pero la impresión es altamente favorable las personas que han estado los tres días me han dado la b u e n a continuamente y la verdad es que yo creo que han dado una visión importantísima de la fiesta del chico La asamblea de ayer, con la que se clausuró este fin de semana todos los eventos de este encuentro nacional, ¿para qué sirvió? Sobre todo, ¿para qué sirvió para, la, para Moros y Cristianos de Ilche? ¿Para conseguir apoyos de cara a, a ese trabajo que estáis realizando de que sea h declarada fiesta de interés turístico nacional una vez que habéis obtenido el reconocimiento autonómico? Bueno, realmente la asamblea es una asamblea, digamos, tradicional que o r g a n i z a la e n mes. Y、eh, realmente, bueno, entre otras cosas aquí muy importantes, de la Asamblea, l o creo que e d e c i d i ó fue que Carabaca de la Cruz sea la sede de la Asamblea Nacional 2024. También se hicieron reconocimientos a diferentes socios honoríficos, entre los cuales uno de ellos fue、eh, Julián Fernández Macía, asesor, asesor de la UNDEF de nuestra asociación, DELCHE, con lo cual también es un reconocimiento que todos agradecemos, aparte de la parte. Eh, familia que le toca a mí porque es mi hijo pero fue una sorpresa para todos tiene que decirlo y por último también、eh, bueno realmente yo creo que para este lo que significa es e reconocimiento del trabajo y de la aceptación por parte de todas las poblaciones de que、Eiche、es i c h e una ciudad de la que vale la pena visitar la fiesta de p o e l o s y cristianos porque n i v e l que estamos o f r e c i e n d o año tras año、eh, podemos llegar mucho más lejos y sí que es cierto que el proceso de la asamblea nacional Eh, es un elemento importante para el dossier que estamos trabajando p a r a la solicitud de interés turístico nacional. Bien, pues están ustedes continuando con ese trabajo de dossier, pero febrero, sin duda, ha sido un mes muy intenso para ustedes con el m i c h a n y ahora con este encuentro nacional. Ya llegarán las fiestas de agosto. ¿Qué tienen preparado para este 2023 que pueda adelantarnos en febrero o, o casi en marzo? Decirnos、si、es que estamos trabajando continuamente, siempre van a superar un poquito más las, la, las fiestas. Y me consta que tanto la Capitanía Mora de la Compasa Mensajes como la Capitana Cristiana de los Caballeros Templarios, estoy seguro que、eh, nos van a ofrecer un espectáculo、eh, cada año mejor y, y que. Todo el mundo disfrute mejor la fiesta, pero claro, evidentemente es pronto para contar novedades. Pero lo más importante es que van a ser unas fiestas normalizadas y, como siempre, se procurará subir un poquito más el listón para que siempre se vean que la fiesta es o n referente s nacional. e s Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Julián. Gracias a vosotros. Muchas gracias.